Absolutamente, primero por lo que representa el b a r cundido o para nuestra comunidad, que es un icono, creo, creo que representa más allá de, de, la, de, de, de la estructura en sí, una historia que es la que comentaba nuestro intendente, que es la que nos llega a todos y a todas desde la comunidad de vecinos y vecinas, pero además tiene una impronta que es la que el, el, el maestro Juan Marchesi, junto con sus estudiantes, en una época la pusieron en valor, y hoy esos mismos estudiantes que acompañaron en su momento a Juan vuelven a poner en valor la obra. Creo que esto. Habla mucho de la identidad, de la pertenencia, pero sobre todo a las cosas del orgullo, n o que siempre venimos nosotros planteando、eh, como v i e t m e n s e s en relación a nuestras cosas que generan identidad. Ayer hicimos una plantación, tal vez desde algún punto de vista fue mirada con cierto resquemor. Desde el real sentido de la pertenencia y la historia de esta v i e t n m a es un orgullo total, como lo es también hoy poner en valor este, este barcundín. o Acá le agradezco. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, la palabra entonces de m a r i c e l s e o l i Ahora sí con Juan m a r c h e s y el artista de esta obra. ¿La escucha? u o r a Pues si se mantuvo en el tiempo 10 o 15 años, quiere decir que la gente le gustó. Cuando tenga 50 o 100 años, ya va a ser una obra grande de arte, porque si se mantiene todo ese tiempo, <risa> quiere decir que resistió el paso del tiempo. ¿sí? Me parece muy i m p o a n cartel que estaba al lado, como que lo respeten, que lo c u i d i c e n Muy bien,、sí, claro. Bueno, mirá, estos 10 o 12 años que está pintado, la verdad que el deterioro no fue mucho. Este, esta parte de acá que se hizo nueva ahora, porque sí, con el sol y todo, la había destruido mucho. Y aparte la habían pintado con un grafiti, pero el resto estaba bastante bien, ¿no? demasiadas cosas que hacer. Cuéntenos, para los que no sabemos、sí. cómo fue el trabajo hecho, ¿E、simplemente era una restauración o hicieron dibujos nuevos.、No. Eh, fue una restauración del trabajo que se habían hecho los mismos chicos, que、eh, cuando tenían 7 a 10 años venían a mi taller, pintaron el lado que daba a la costanera. Eh, a, la a la calle. Es decir, eso se pintó, se hizo, hizo un trabajo de fin de año que era trabajar en base a, a, a figuras、eh, de la naturaleza del lugar. ¿no? Este, por eso están los Nandú, en los distintos animales, flora y fauna. Este, y del otro lado, algunos de esos chicos que todavía se vieron en el taller, ya cuando tenían 12 o 13 años, pintaron este costado, que tiene otra característica, ya más adolescente. t e e s Así que bueno, esa fue la historia y después se mantuvo en el tiempo.、Claro. Y un colega de ustedes, Manrique, empezó diciendo que era un lugar que había que reflotar, que me yo me s i a s m ó a mí, me llamó, se f u e s o n de estado. Yo le dije el año pasado que los píos í b a o、no、a restaurarlos. Y bueno, este año lo pudimos a c e r Acá. Pedro, le decíamos también importante el cartel, porque cuando、pues、la gente pasa, este barco n d i d o este barco hundido, bar estaba aquí, trabajaba aquí,、eh, un poco también. Eh, recordar lo que sucedía en nuestra localidad hace mucho tiempo. Así、ah, es, sí, por supuesto, tiene que ver con, con la historia de la navegación en el Río Negro. ¿no? Eh, la, hace un ratito lo recordábamos con otros amigos.、Eh, nuestro país tuvo durante mucho tiempo apenas dos puertos: el puerto de Buenos Aires y el puerto del Río Negro, el puerto de Carmen, de Patagones. Y era el puerto este, que existía para hacer múltiples actividades. Entre otras, vincular. El puerto con el alto valle del río Negro. Y estos vapores、eh, que pertenecían al Ministerio de Obras Públicas de la Nación、eh, fueron adquiridos con, ese, con esa finalidad: de llevar mercaderías a, la, a los pobladores que estaban en el valle, también los que vivían en las islas, lugares a los que no se podía llegar si no era a través de estas embarcaciones, y a su vez también para traer la producción de esos lugares hasta el puerto y de ahí mandarlo a Buenos Aires o a. A dónde correspondía. Así que bueno, tiene que ver con eso, con la historia de la navegación. También tiene que ver mucho con la historia de los últimos años. Es un icono de Vierma, un lugar donde, eh, eh, cuando esto todavía no, no estaba puesto v a l o r como hoy día, digamos, cuando todavía la costanera no existía como ahora, que esto era una zona de quintas, este,、eh, muchos veníamos a este lugar porque era un, un lugar donde podíamos tirarnos al, al río desde una determinada altura. Seguramente, muchísimos v i e r n e s e s a p r e n d i e r o n a nadar aquí en este barco, y de hecho, por supuesto, puedo dar fe de ello s de, de tantísimos amigos y, que, que son de acá de Vierna que aprendieron a nadar acá en el barco hundido. ¿no? Y era un lugar donde eh, eh, uno, para obtener determinadas jerarquías, ya como nadador, tenía que animarse a venir a este lugar. Y era un desafío para los pibes entonces、eh, hacerlo. Nuestros padres nos prohibían venir al barco hundido porque era un lugar. Peligroso, pero bueno, entre todos nos protegíamos y creo que nunca hubo nada que lamentar, producto precisamente de esa solidaridad que se establecía en este lugar.、Eh, y es un lugar que, bueno, siempre llama mucho la atención. Y esto que ha hecho el maestro m a r c h e s i con con la fundación y con los jóvenes que eran niños cuando esto se hizo por primera vez, hoy ya son jóvenes y un universitarios. Uno de ellos、eh, me comentaba recién que una de las、eh, pintoras es estudiante de astronomía y, bueno, y su su、eh, alegoría en. Que ha volcado aquí en, este, en la p r u e b a del barco, pero probablemente tiene que ver con, esa, con ese sesgo que ella tiene. Bueno, son jóvenes que han vuelto a la comunidad a, a darle ese arte que, que, bueno, que, que vemos en el, en el barco. ¿no? Y estoy, estamos muy felices porque、eh, también vamos a ver si podemos ponerle、eh, una cubierta a, los, a las dos、eh, aberturas que tenía la bodega. Para que primero, bueno, evitar cualquier tipo de circunstancias,、eh, de accidentes que se puedan producir, producto de cómo está. Y, lo, y para poder usarlo, tal vez como, como un tablado, como un escenario, ¿no? Así que、eh, vamos a ver si hacemos ese trabajo, un poco este, pensando en lo que nos propuso el propio maestro Marchesi. Y vamos a, ahora a, re, a, a reparar la, la torre, la, perdón, no, perdón, la, la chimenea del barco, que se, se ha, está en medida. Enclenque por producto de los años, seguramente. Así que hoy lo, ya llegó el soldador ahí está esperando para empezar a trabajar. Y con eso va a quedar este, nuevamente en su sitio. Y bueno, vamos a hacer esa intervención que dije. Por ahí puede servir como un escenario para hacer algún tipo de, de actividad artística. Para verla desde aquí, desde la orilla del río o desde arriba de la costanera. Así que bueno. ¿Te hablaba、sí. también de frutales para también revalorar? No, no, no, porque poner、eh, no, árbol adentro no se puede. No, no. era la idea de los chicos, primera, hacer una huerta, un, un parque, poner un árbol de manzana, una de e l a pero el cal, por la capsal no cap, cap, cap, cap, cap, se puede. Así que bueno, desistimos de esa idea. ¿De dente se planea poner en valor algún otro espacio de Vietma? Sí, bueno, de hecho lo vamos haciendo cada vez que podemos. Este, y con el maestro estábamos hablando recién algo de、yeah. eso. Sí, sí. Así que, sí, la ciudad, tiene, la ciudad es una, la casa común de todos nosotros, ¿no? Y, Y puede ser una ciudad chata, sin ningún tipo de, de relato que acompañe、eh, cada uno de sus lugares, o, o no. Y creo que es, también es obligación de los gobiernos darle es, esas marcas a la ciudad para que quienes vivimos en ella、eh, podamos también、eh, reconocer en esos hitos, eh, eh, eh, hitos que tengan que ver con nuestra identidad, que tengan que ver con, nuestra, con nuestros sueños, con nuestros proyectos. Eh, no es lo mismo este, este hito、eh, desprovisto de esta obra de arte que ha generado el maestro Machesi、eh, que el mero objeto es como estaba antes, digamos. n o Entonces, el, el arte tiene esa, esa particularidad, le pone lenguaje a las cosas, hace hablar lo que no tiene, no tiene voz o tiene una voz por ahí muy callada. Entonces,、eh, que las cosas hablen este, a través del arte es muy importante para una comunidad social. Nos va a ir cambiando a todos, ¿eh? eso seguro. O sea, ojalá podamos intervenir con mucho arte la ciudad, porque eso nos va a hacer mejores a todos. Y solamente también ayuda a, a difundir la, la ciudad, a mejorarla, a hacerla más linda. Sí, no, pero, sí por supuesto.、Eh, el arte es una forma de, de, de conocernos a nosotros mismos, digamos, ¿no?、Eh, y, y en estos tiempos. Es muy importante porque es un tiempo en el que vivimos donde el arte no tiene un lugar preponderante. n o Como normalmente en una sociedad de consumo, el arte no es algo digamos, que parecería importante. Sin embargo, los seres humanos necesitamos de ese lenguaje porque si no hay cosas que no las podemos comprender. Si no es a través del arte, no hay forma de comprender muchas cosas. O la mayoría de las cosas, pero las más importantes se comprenden a partir del arte. Porque el arte activa una, una parte del ser humano que tiene que ver con el plano de su sensibilidad. que Cuando ese plano de la s i n c e r i d a d está este, formado, cultivado, eh, eh, estimulado, eh, eso hace que la persona tenga una posibilidad de desarrollo y de crecimiento superior. Entonces, es una obligación de los gobiernos que el arte sea accesible a todo el mundo. Entonces, yo valoro mucho esto, ¿por qué? Porque esto está al aire libre, está al paso, lo puede ver todo el mundo. Esto que h i z o me ha hecho m a r t í n e z lo podría haber hecho para, en un cuadro de, de esfuerzo del mismo. Pero lo van a ver unos pocos, por eso es tan importante lo que él hizo. Esto es para todo el mundo y seguramente a todos algo nos va a provocar, algo nos va a significar. Entonces, bueno, ese valor, digamos, es el que tenemos que recuperar y, bueno, y que la ciudad comience a tener voz a partir de esas intervenciones. ¿no? De hecho, la ciudad tiene tantos lugares emblemáticos este, que es nuestro deber que esos lugares sean lugares de reconocimiento de nuestra identidad como comunidad. Intendente, aprovecho p a c a m b i a r l o de tema y le pregunto por la reunión que mantuvo con el senador Alberto Beretilén hace algunos días atrás. Fue un encuentro, hacía bastante que no nos veíamos y, y bueno, se quedamos en reunirnos ahora, seguramente mañana, pasado nuevamente. Así que bueno, una, un encuentro en donde abordamos algunos temas. Este,、eh, fundamentalmente el tema de una ley que él le está propiciando en el Senado, que para mí es muy importante, que es la posibilidad de que podamos. Lograr la transferencia de terrenos que son del gobierno nacional、eh, al ámbito municipal para aplicarlos a, a loteos sociales. e e s uno de los temas que, digamos, más nos interesó abordar en ese momento. ¿Cómo ha descrito el Vecinal Sur? Bueno, hace un mes que se p u b o la ordenanza, ¿no? El 30 de diciembre el Consejo de Legales se acionó en a l a n o r así que estamos trabajando en un, en un proyecto que es un proyecto de largo aliento, ¿no? O sea, no es. No es una cosa para hacer de forma instantánea,、no、es un, sino que es una política pública que tendrá que tener el desarrollo, este, obviamente, que eso demanda y que eh, eh, tendrá que ir dando las respuestas para lo que le pensamos. Por supuesto, eh, no, eh, no me, en este sentido, digamos, me gusta decir las cosas tal como son. La ordenanza tiene un mes、eh, y tenemos que ahora lograr que la legislatura. le d é el tratamiento al、eh, pedido de、eh, expropiación de esas tierras. Así que, bueno, resta ese trámite. Independientemente de eso, nosotros ya estamos trabajando para ver si podemos convenir con los particulares、eh, planes que signifiquen incorporar tierras a, al acceso municipal sin la necesidad de que terminemos en la expropiación. Así que ese es proceso, seguramente, que nos va a ocupar este año en la búsqueda, como dije, de incorporar tierras. Eh, sobre todo para aquellos sectores de la comunidad que, este, desde el punto de vista socioeconómico, no tienen posibilidad de acceder al o s terreno s que el mercado le ofrece. ¿Camparon de la cuestión partidaria con el senador? No, no. no sobre,、eh, fundamentalmente, temas que hacen a, a la agenda pública, a los temas del momento, a la complejidad que ofrece el tiempo actual. ¿no? Es, este, para los gobiernos, este es un momento muy, eh, totalmente eh, complejo porque no hay antecedentes. De circunstancias como las que nos toca vivir. Así que, bueno,、eh, estuvimos hablando bastante sobre eso. ¿Tiene u s t e opinión respecto al espacio tienen que haber, no? Mire, yo creo que este es un año que, cuanto menos, menos política l e pongamos, mejor. Política electoral, ¿no? e s t a es mi opinión.、Eh, porque me parece que,、eh, en un momento de pandemia, me parece que sería, buen, sería digamos, necesario. Que tengamos este, un proceso electoral lo más acotado posible, porque de lo contrario, bueno, vamos a sobrecargar el sistema político de situaciones que, seguramente, más que traer este,、eh, cosas positivas al desenvolvimiento general de, del país y de, de, cada, de cada lugar, va c o m p l i c a d o más. Ya con el, la crisis que tenemos, conflictual va más esta cuestión, con cuestiones que hacen a, a, la, a, la, a, la, puja, a la puja electoral. Y me parece que sería un desatino. Así que, si, si para mí, a mí me preguntan, esto es una experiencia personal, ¿no? A mí me parece que con una lesión basta y sobra y que no haya dos como obligatoriamente tienen que h a b e r s e i s paso. s